Amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a una entrega de este programa de música, de historia, de canciones que queremos siempre compartir con todos ustedes. Y hoy al comienzo lo vamos a hacer con el tema de la película Carrozas de Fuego. Una película británica del año 1981 pasada en la historia real de los atletas británicos eh que se preparaban para las eh para los juegos olímpicos de París de 1924. La música de de esta de esta película eh fue compuesta íntegramente por Vangelis y vamos a comenzar este bienvenidos al show de hoy justamente con el tema principal titulado carrozos de fuego De nuevo os ahora con A Green Car desde la película Fama, la película de drama musical estadounidense del año 1980, dirigida nada más nada menos que por Alan Parker. La película recibió varios premios y nominaciones, incluido dos Academy Awards a mejor guion original, mejor banda de sonora original, Michael Gore, el creador de la letra y un Golden Globe ah, mejor sonido original justamente este tema que vamos a compartir a Irín Cara y el tema Remember Me. Aquí con películas estamos, vamos a una película biográfica, la vida del músico Richie Valens, cantante, músico adolescente de origen mexicano eh, estadounidense que pasó a ganarse la vida en el campo, desde de ganarse la vida en el campo, a convertirse en una estrella del rock and roll a los en los años 50 eh su muerte aconteció en el año 59 en un accidente aéreo donde también fallecieron dos estrellas de aquel momento Buddy Holly y The Big Brothers. Eh la película fue protagonizada en su momento por Lou Diamond Phillips y la música de de Los Lobos eh justamente en fueron los que interpretaban en la película este tema La Bamba. contemptus Y nos venimos a nuestro país, Los Delfines, banda conformada a principios de los 60 y al igual que las bandas de aquel momento cantaban solo en inglés, siendo parte de un movimiento muy emergente del rock en Sudamérica que provocó un quiebre generacional. Grabaron Estamos Seguros, su único LP presentado en agosto del 69 en el estudio auditorio del Sodre en un espectáculo revolucionario para la época que contó con juego de luces y proyecciones de diapositivas el acompañamiento de la orquesta de Julio Frade y la Sinfónica del Sodre luego de un breve paréntesis y ante la mayoría ante que la mayoría de sus integrantes emigrara fuera del país en el año 72 aportaron un simple que contenía amigos sigue igual en el lado A y con esa voz en el lado B dos temas cantados en español que se convertirían en himnos de varias generaciones uruguayas. Aquí los delfines con esa voz es que turno hora para RDM. Y esto aunque parezca una canción alegre, es en realidad inspirada por una enorme tragedia. La frase salía como leyenda en un póster de la campaña política de Mao, pero en el año 89 ocurrió la masacre de la Plaza de Tiananmen, cuando un número de, de civiles desconocidos y desarmados eh fueron prácticamente masacrados cuando intentaban evitar que las fuerzas militares llegaran a la plaza donde un grupo enorme de jóvenes y estudiantes y otros manifestaban eh RMN compusieron este tema justamente en homenaje a las víctimas de eh, la masacre de la plaza de Tiananmen RMN y su Sneak Happy People spaces what i will living for y el final hoy de este bienvenidos al show no cesar con la voz de freddie mercury de show must go on en español sería el show debe continuar es una canción realizada por la banda queen dentro de su álbum lanzado en 1991 álbum del mismo nombre aunque está firmado por el grupo fue escrita por Bradley May para para su amigo Freddie Mercury quien ya se encontraba en sus últimos meses de vida debido a que padecía la enfermedad del SIDA en la canción se habla sobre el inminente final pero como dice el título el show debe continuar preparando a los fans para lo que se estaba por venir. La canción creó muchas especulaciones entre la prensa sobre si verdaderamente Freddy Mercury tenía sido o no, sospecha que se tenía desde finales de los 80 y la canción es considerada como muchos como una de las más emotivas y poderosas de la banda Queen. Brian May tenía dudas de que Freddie Mercury pudiera grabarla debido al estado de avanzado de su enfermedad. Sin embargo, logró hacerlo, ya que la canción también exigía esa poderosa voz que en otros tiempos había tenido Freddie, pero que sin lugar a dudas en el estado que se encontraba era difícil que pudiera hacerlo. Sin embargo, lo hizo. El álbum salió póstumo una semana después del fallecimiento de Freddie Mercury, aunque estaba pronto no se pudo sacar antes y se convirtió esta canción en la más vendida en la historia del grupo Queen. Vamos a finalizar este bienvenidos al show del día de hoy justamente con el tema El show debe continuar en la voz de Freddie Mercury. I guess we know the score Aren't I know Does anybody know what we are looking for Another hero Another mind this crime Behind the curtain